La última hora en mediodía, Cope. Estar informado. ¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este lunes 28 de abril. Tú también habrás sentido el apagón, ¿verdad? El apagón ha sido generalizado en toda España y Portugal, en toda la zona peninsular. Enseguida vamos a ir con más detalles para ampliar esta crisis puntual energética. Esperemos que retorne cuanto antes. La, la electricidad, porque aquí, por ejemplo, en Cope, un compañero se ha quedado encerrado en el ascensor. Hay gente que se está quedando en los trenes、eh, parada en las vías. En fin,、eh, un apagón no es una, no es una cosa baladí. Desde、eh, de donde, de donde te pille, puede tener consecuencias humanas muy graves. Así que luego vamos a ampliar toda esa información, pero tenemos que seguir informando. Y se me hace un poco raro emitir este mediodía Cope desde un estudio de radio. Otra vez. Ya le había cogido cariño a la segunda columna del brazo derecho de la columnata de Bernini, donde hicimos la semana pasada tres programas de radio que no vamos a olvidar. Por cierto, esta radio está funcionando porque tenemos un generador. ¿eh? Esperemos que vuelva rápido la luz, porque si no. Pero vamos, si、sí、hace falta que me traigan el kit de supervivencia a este estudio, que lo prioritario es informar. Y seguimos con un ojo puesto a la plaza de San Pedro, porque acabamos de conocer. Una posible fecha a falta de confirmación para el arranque del cónclave. Parece que será, parece, digo, parece el 7 de mayo, pero en cuanto tengamos la confirmación lo diremos. En todo caso, la Capilla Sistina ya está cerrada a los turistas porque hay que colocar esas largas mesas corridas que alojarán a los cardenales para celebrar las dos votaciones de la mañana y las dos de la tarde. Ya sabes, la fumata negra, la fumata blanca, todo aquello. Y todo apunta a que el cónclave. Eh, bueno, pues se va a celebrar, como ya digo, en torno al lunes, martes o miércoles de la semana que viene, parece que el miércoles, y hasta entonces continuarán las misas, las congregaciones generales, los contactos informales, donde ya se están conociendo entre sí los cardenales, porque muchos son nuevos, la mayoría son nuevos, de hecho, en un cónclave. Y ya está debatiéndose de algún modo el rumbo que debe tomar la Iglesia a partir de ahora. Ya te adelanto que no va a ser un rumbo muy novedoso, ¿eh? Lo digo porque a la prensa política le encanta especular y fantasear con giros drásticos o con ejercicios de continuismo, ¿no? con estas etiquetas que proliferan estos días. Cuando lo cierto es que en este mundo no hay nada más parecido a un cardenal que otro cardenal. Y la doctrina básica está formulada desde hace más de dos mil años. Hombre, pueden variar las formas, los acentos, pero el mensaje que deben preservar los 133 cardenales que participarán en el cónclave, básicamente. Se expone en el Evangelio. Así que menos pelis de intriga vaticana, ¿eh? Y más leer el Nuevo Testamento. Y ya sabes que el sábado en Roma no vimos a Pedro, a Pedro Sánchez. Vimos a Donald dando el cante con su traje azul, eso sí. Vimos la foto de esa reunión improvisada con Zelensky, en plan confesor y penitente en el interior de la basílica, que ojalá haya servido para acelerar la llegada de una paz justa en Ucrania, ojalá. Vimos también a Yolanda Díaz y a María Jesús Montero haciéndose selfies en pleno funeral. Pero a Pedro no le hemos visto. Ni en Alcalá de Henares para la entrega del premio Cervantes, ni en Roma en el Adiós a Francisco, ni en Sevilla para la final de Copa. La agenda de Sánchez ha vuelto a activarse hoy. Por la mañana ha recibido al presidente de Chipre en m o n c l o a Que no tengo yo nada contra Chipre, ojo. Pero hombre, entre la foto chipriota de hoy y la foto con 50 jefes de Estado en el Vaticano. El Pedro de antes seguramente habría elegido claramente la segunda. Igual está perdiendo facultades. O igual se ve a sí mismo menos fotogénico que antes. O sencillamente no quiere comparaciones odiosas con el rey. Que estaba presente en las tres citas a las que ha faltado Sánchez: el Cervantes, el funeral y la final de Copa. Y hoy dirán los medios que Pedro Sánchez reaparece. Pero eso es mucho decir, incluso. Para Sánchez, que es toda apariencia. Sin presupuesto, sin mayoría legislativa estable, sin generosidad para abrirse a pactos con la oposición, sin margen de maniobra para financiar el gasto militar. Así no hay forma de reaparecer en condiciones. ¿eh? Y para colmo llega la jueza de Badajoz y anuncia que ha concluido su investigación del hermanísimo y que ve indicios claros para sentarlo en el banquillo de los acusados por prevaricación y tráfico de influencias. Delitos, por cierto, que también se le imputan a su cuñada, a la esposa de Pedro, a Doña Begoña. O sea que esto parece cosa de familia, ¿eh? Ocurre, por ejemplo, en las mejores familias de, de Sicilia, como los Corleone. ¿Qué oportunidad ha perdido el patriarca del clan para acudir a Roma en año jubilar? Hombre, no les habría ahorrado el banquillo a sus familiares, pero quizá al menos hubiera ganado una indulgencia. Bustos y Pilar Cisneros. Mediodía Cope. Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros. Y la noticia fundamental a esta hora es el apagón. Apagón generalizado en España y Portugal a eso de las doce y media aproximadamente aquí en Cope. Se nos apagaba la luz y bueno, los típicos gestos todos de cómo se puede apagar la luz de golpe. Pensábamos que era todo, solamente era aquí, pero desde. Inmediatamente hemos ido comprobando cómo nos llegaban informaciones de toda España, de nuestros compañeros de las diferentes emisoras, que el apagón era generalizado y luego también informaciones desde Portugal. Y el apagón continúa. A esta hora, Ángel Correas, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. ¿Y ¿Qué más sabemos? Bueno, pues se conoce muy poco de lo que está pasando. Las causas son desconocidas. Tan solo es ahora clave, las doce y media de la mañana, en la que se ha producido esa caída de la electricidad en España y en Portugal. Digamos que es el ámbito peninsular, porque, por ejemplo, en el archipiélago canario esta circunstancia no se está dando. Así que tiene que ver bastante con la península. Está afectando, como bien decías, a toda España, también a Portugal, Andorra. Y puede ser que parte del. El sistema eléctrico de Francia. Para que te hagas una idea, en las、eh, ciudades, en la mayoría de ellas, los semáforos no están funcionando, así que lo primero es una llamada de precaución para quienes estén circulando con el coche o lo vayan a coger. También los trenes, según informa DIF, están detenidos. La situación circulatoria de las vías、eh, férreas, pues te puedes imaginar que mucha gente se está viendo afectada por esto también, porque evidentemente los trenes pues funcionan con electricidad. E incluso también el servicio de metro en la ciudad de Madrid, pues se está viendo afectado por Todo lo que está ocurriendo. Novedades muy pocas, como te digo, se siguen sin conocer las causas que han motivado este apagón. Sí que ahora Red Eléctrica Española, que es,、eh, digamos, el, el organismo, la empresa que se encarga la, de la、eh, demanda y generación de energía,、eh, comunica que están activados los planes de reposición del suministro eléctrico en colaboración con las empresas del sector tras el cero, así lo llaman, ocurrido en el sistema peninsular. ¿De acuerdo? Estamos hablando sobre todo de la peninsular. Dice además que se están analizando. Las causas y se están dedicando todos los recursos para solventarlo. Y acaba Red Eléctrica con un mensaje de seguiremos、eh, informando. También hay problemas, por cierto, en el acceso a los datos、eh, de la telefonía móvil. Así que si a alguien, pues no sé, no les funcionan las redes o el WhatsApp directamente,、claro. puede deberse a esto también. Hay más noticias también, Ángel. El apagón deja sin servicio el metro de Barcelona. Están evacuando a los pasajeros y están desalojando también el metro de Madrid. Efectivamente, porque como tú bien decías,、eh, hay un problema、eh, fundamental que es el transporte. Todas a q u e a s Aquellas personas que se encontraban a lo mejor en un tren, como vemos en un cercanías en el metro, obviamente se han parado los vagones en mitad del trayecto y tienen que ser desalojadas. Luego está el problema de los semáforos, que ahora mismo ya están saliendo a ser regulados de forma manual en las diferentes ciudades de España. Y luego hay otra cuestión: gente atrapada, como también decíais, en ascensores. Pero vamos a ver qué está pasando en diferentes puntos de España. Álvaro Ríos, Logroño, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a intentar conectar con nuestros compañeros, si、Hola. es posible. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola. h o me escucho. Bueno, te escuchamos、eh, de aquella manera, pero a ver si conseguimos eh, eh, mantener una comunicación. Bueno, si ¿sí? hablamos de, de cobertura, también Imposible. Imposible, se ha caído también la, la cobertura en Logroño. Lo intentamos con Bilbao, a ver si es posible, desde la zona norte de España. Eloisa Santiago, buenas tardes. Hola. Uf, va a ser imposible、Unas、hacer. Buenas tardes. Bueno, yo creo que es muy parecido al que comercios. Bueno, es que claro, esto genera. Esto es una reacción en cadena,、claro. eh, obviamente. Eh, y la cobertura de los móviles, pues también se está viendo afectada y también de nuestros equipos radiofónicos enseguida. Intentamos como sea, ¿no? Mantener esta comunicación. Pero ahora, antes de todo, vamos a poner un poco de calma y también vamos a la información deportiva. José、pues、Luis Corrochano, el apagón también afecta a la caja mágica, claro. Buenas tardes, Bustos. Hay deporte en España, en Madrid. Se está disputando el mutua de tenis. Este es el momento en el que se ha tenido que detener el juego por el apagón. Transmisión de Teledeporte. Sí, se ha ido a la luz completamente aquí en. Jacob.、Pues、Jacob. la pista central. Sí, por f a e m e r d i o el poder, s í que nada f u n c i n a por a o r Bueno, llaman, llaman、no、Lee, powers, o... llama a los jugadores. Para que se sienten, vaya un momento con este 5-4, la verdad que sí. ¿eh? Segundo set, para que se sienten, porque no funciona la luz. Ah, claro, sí, mira, s o n ido los marcadores. Vamos、También. hasta la caja mágica, a ver cómo se está viviendo el apagón. Ángel García. ¿Qué tal, Corro? Pues、eh, todo absolutamente parado aquí. Evidentemente, en lo que al tenis respecta, no funciona ni el sistema electrónico de líneas, ni incluso se ha quedado la cámara Spider, la cámara araña que hay en el techo, parada en mitad de la pista. No hay ningún tenis jugándose tampoco en las pistas exteriores. Y la gente aquí alrededor de este micro azul de la cadena Cope, pues incrédula, preguntando, paseando, intentando tirar de teléfono, tirar de WhatsApp, que funciona a ratos, para ponerse en contacto con su familia y para saber qué es lo que está sucediendo. Ya te digo, aquí no hay. Tenis, pero es lo que menos preocupa a la gente, todo el mundo intentando saber qué es lo que está sucediendo y poniéndose en contacto con todos sus familiares. Gracias, Ángel. Esta es una muestra más,、eh, Booster, de lo que está pasando en、sí. España: el apagón en una zona en la que h a congregado un montón de gente intentando ver tenis. Gracias, Corro. Y bueno, vamos a la estación de Atocha, Jorge, porque claro, decíamos los transportes, el tren especialmente, pues se ve claramente afectado. Allí está Julio en la estación. Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Teníamos、Hola. a Julio por teléfono. Hola Julio, buenas tardes. No me escucha en este momento, se ha cortado. Es que las comunicaciones, claro. Es, fallando todas está en fallando、cadena. todo en cadena porque、eh, desde el momento que no hay luz, pues la cobertura cada vez es peor. Antes yo, por ejemplo, he conseguido hablar con mi madre en el pueblo, nada más producirse el apagón. Pero ahora lo he intentado de nuevo y ya no he podido. Sí, creo que tenemos a Mamen Vizcaíno que está en Madrid.、Eh, Mamen, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, aquí estoy en el. de Recoletos de Madrid. Tú creo que puedes emitir porque te has llevado uno de nuestros aparatos, pero en cualquier momento se puede ir porque estamos teniendo problemas con todos los compañeros a los que queremos escuchar. Cuéntanos. Sí, bueno, no te creas que ha sido fácil la comunicación conmigo tampoco,、eh? porque yo llevo un rato dando vueltas por aquí, por el centro de Madrid, por la puerta. Claro. En cuanto te mueves, nos falta la cobertura. No hay, no hay cobertura para las comunicaciones, aunque no se hagan a través de, de móviles.、Eh... Cuando tengamos el retorno de Mamen, conectamos con ella. En Málaga también queríamos, queríamos buscar、eh, comunicación. ¿Málaga, Carmen, estás allí? Sí, Jorge, estoy en el centro de la ciudad, en la estación del Cercanías.、Eh, pues te puedes imaginar, como en todas partes, con un caos absoluto.、Eh, la estación completamente a oscuras. Hemos entrado hasta donde prácticamente nos han dejado.、Eh, sabemos que es a los pasajeros, p、pues、u evidentemente, s e se ha evacuado de una forma todo lo rápido posible, sin ninguna incidencia, nos cuentan desde luego aquí.、Bien. Y es lo que está pasando en todas las estaciones de Cercanías.、Eh, me encuentro aquí con uno de tantos pasajeros afectados, que es José. Hola, José. Hola, buenas tardes.、Eh, que te ha, s como todo, ¿no? ¿te has enterado sobre la marcha? Venías aquí a coger el tren para Benalmar. De nada y de repente, pues nada, te has quedado en tierra. Correcto, he entrado a la estación y me ha dicho una persona de que b、bueno, u está n o e cortada la, la vía férrea, no hay circulación de trenes hasta que no u se t desplezca el servicio de, de electricidad. Y bueno, un poco caótico porque vengo de la, del paseo de la farola y los semáforos no funcionan. Claro, el paseo de la farola que está justo en la otra zona de la ciudad para que los oyentes se ubiquen. Exacto, y bueno, cruzar los semáforos es un poco una aventura. Había muchas personas mayores que l l e v a b a n ya un rato esperando y se han aventurado a cruzar los semáforos y no para nadie. ¿Has conseguido contactar? Creo que estabas intentando llamar a tu hija, ¿has conseguido contactar? ¿El teléfono te funciona? Por teléfono no he conseguido todavía. Estoy intentando poner un WhatsApp, no sé si, si llegará, si habrá línea móvil, no, un poco. Estamos un poco aquí en la expectativa de cómo se soluciona esto.、Eh, pues Jorge, esa es la situación que tenemos aquí ahora mismo. El móvil n o funciona un minuto y al siguiente no. WhatsApp funciona de repente no. La línea telefónica igual. Y bueno, pues esperando a ver qué ocurre. Bueno,、Exacto. pues ojalá que siga la gente manteniendo la calma dentro de lo posible y que no cunda el pánico. Gracias, Carmen. Ahora seguimos informando n o de este apagón generalizado en toda España y Portugal y a ver si poco a poco se va recuperando la energía eléctrica, al menos por partes y en provincias. Pero a esta hora, a la 1 y 13 minutos. Una hora menos en Canarias, tenemos confirmación también de la otra noticia importante que esperábamos esta mañana, Jorge. Efectivamente, Pilar, porque la cuenta oficial del Vaticano, de información del Vaticano, acaba de confirmar que el cónclave arrancará el 7 de mayo. El 7 de mayo ya es oficial, arranca el cónclave, la Capilla Sistina, que ya está、eh, absolutamente vaciada de, de turistas, extra omnes, fuera todos, que se diría en latín, porque hay que preparar las mesas alargadas para ubicar a los cardenales electores. Y seguimos、eh, contando la noticia del día, sin duda, de este apagón generalizado. Comenzaba a eso de las 12 y media de la mañana. De entrada lo hemos notado todos, todos pensábamos que era solamente en nuestra casa, en nuestro barrio, pero inmediatamente, radio... a los pocos minutos. Todos、hemos ido comprobando que el apagón, como decimos, es total en toda España, ojo, y Portugal, es decir, en toda la península ibérica. En la estación de Atocha está Julio. Hola Julio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué estaba pasando en la estación de Atocha de Madrid?、Eh, pues mira, la hora que habéis indicado, lo mismo. Aquí se ha ido la luz, ha vuelto, pero con generadores a las luminarias únicamente, y a los 8 o 10 minutos. Han empezado a bajar empleados, evacúen, evacúen, alarmas, alarmas, alarmas. Y claro, nos hemos salido todos, hemos evacuado la estación y ahora estamos un poco a expensas de que organicen todo un poco y ver, ver cuál es un poco el, el, la metodología que van a seguir. Lo que observo ahora afuera es la ronda de la tocha, la rotonda, está todo el tráfico fluyendo, no hay semáforos, pero bueno, que están muy bien organizados los servicios de emergencia y, y parece que todo está bien. Lo que pasa es que siguen viviendo viajeros que, claro, no, no conocen el. La incidencia, no,、pues、ver, claro. claro. Porque、correcto. en la estación de Atocha, es decir, en las afueras, como tú dices, en lo que es la glorieta, dices que el tráfico fluye normal, no, pero hay policía municipal regulando el tráfico. ¿Lo ves desde ahí, sí, desde tu posición? Sí, están ahí un poco regulando servicios de movilidad y demás. Y、uh -huh. bueno, Plaza del Embarcadero está llena de gente,、eh, furgonetas de policía. Y todo un poco a expensas de qué ocurre en la estación, porque lo, hay miles y miles de viajeros. Pero vosotros, ¿dónde estáis ahora? ¿Dentro algún,、eh, o fuera? ¿O s han no, sacado a l g fuera? Fuera e la calle. Estamos todos fuera, en plaza en e l embarcadero exterior,、eh, zona de acceso exterior, miles y miles de personas esperando a ver qué, qué puede ocurrir. Pues Julio, gracias. ¿eh? Eh, a ver si se soluciona cuanto antes. Un abrazo, gracias. Sí, hay que recordar que Red Eléctrica informa de que tienen activados ya los planes de reposición del suministro eléctrico y que están trabajando en el análisis de las posibles causas. Pero nos vamos hasta la caja mágica. Ahí está nuestro compañero Ángel García. Ángel, ¿cómo se sigue viviendo allí en el tenis? El apagón. ¿Qué? ¿Qué tal, Jorge? Pues te lo puedes imaginar. Aquí ya nadie anda pendiente ni de raquetas ni de pelotas. Todos mirando a este micro azul de la cadena copy preguntándonos si sabemos algo más. Porque no funciona absolutamente nada.、Eh, de verdad, felicitar a los compañeros técnicos porque no entiendo por qué funciona también este Quantum.、Sí. Yo no tengo、eh, conexión de, de móvil. No puedo hablar por WhatsApp con mi familia. No puedo llamar por teléfono. Toda la gente está igual intentando mirar al teléfono y ver si en algún momento.、Eh, de verdad,、eh, te podría contar ahora mismo que tengo mil personas delante, todas mirando al teléfono, poniéndoselo en la oreja, intentando. Que algo funcione y nada, absolutamente nada está funcionando, salvo un compañero que es de los listos, evidentemente, y que tira de la radio tradicional y él s í q u e escuchando t á e s la cadena c o p i y enterándose de todo. De verdad que la imagen que os puedo describir ahora mismo es una caja mágica、eh, que simplemente la pista central está prevista para 12.000 personas, pero que puede haber hoy aquí 20.000 perfectamente entre pista central y exteriores y todo el mundo mirando al teléfono a ver si en algún momento cobra vida y pueden ponerse en contacto con todos sus familiares. Menos mal que nos queda la radio. Gracias, Ángel. Sí, la radio. t a Analógica, sobre todo la que tiene pilas en este caso, porque Alexa me parece que está durmiendo también con este apagón, ¿no? Bueno, vamos hasta Oviedo a ver cómo está allí la situación. Hola, Pedro, buenas tardes. Muy buenas, Pilar, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes contar desde Oviedo? Pues mira, aquí nos ha pillado el apagón en pleno funeral de la Catedral de Oviedo por el Papa Francisco. Estábamos todos dentro siguiendo, bueno, las autoridades del Principado,、eh, representantes de los ayuntamientos, bueno, estábamos todos dentro siguiendo las palabras del, del Arzobispo. Eh, de repente se, se ha ido la luz, n e s ha pillado a todos de, de bueno, nada, de nada, imprevisto. Yo me he salido afuera a esta plaza de la catedral, donde lo que reina p、pues、u es eso, e s es la incertidumbre. Como bien decía Ángel, todo el mundo que pasa por aquí ve el micrófono de la COPE nos pregunta qué es lo que está pasando. Nosotros tampoco podemos dar muchos más, muchos más detalles, seguimos a la espera de, de conocerlos, esos, esos detalles. Y lo que digo, pues los bares,、eh, los negocios de toda esta zona están sin luz, con todo lo que ello conlleva. La gente se pregunta pues eso, qué está pasando, y según me acaban de confirmar desde el ayuntamiento, ya está t Toda la policía local, todos los medios disponibles están en la calle para controlar、eh, el tráfico, que es lo, lo,、claro. lo prioritario en este momento. Que claro,、eh, con todos los riesgos que ello supone que no haya semáforos y que el tráfico pueda fluir、eh, con, con cierto control. Pues gracias, Pedro. Esta es la situación en Oviedo. Pues vamos a Barcelona.、Eh, Carlos Losada, ¿estás ahí? Estoy, estoy. Buenas tardes. Estoy en el estudio. Aquí estamos de media luz, pero bueno, podemos emitir gracias al grupo electrógeno que tenemos instalado. Y bueno, pues la incertidumbre y las incógnitas. Que rodean pues a toda la gente, a todos los españoles en estos instantes. ¿Qué está pasando con este gran apagón que afecta pues a toda España y también a, a Portugal? Aquí, p、pues, u en s e Barcelona, p、pues, u el s e metro ha dejado de funcionar, se han evacuado todas las estaciones, también se han evacuado las estaciones de Renfe y de los ferrocarriles de la s g e n e r a l i t a s se está evacuando a la gente que ha quedado dentro de los convoyes que había circulando en esos instantes y por lo demás hay relativa tranquilidad. En las calles se circula con normalidad, no funcionan los semáforos, pero bueno, Hay cierto orden cívico, por lo tanto, se puede ir circulando por la ciudad y la gente, pues, como en todos sitios, preguntando qué ha pasado, qué ha pasado, qué sucede y, sobre todo, cuándo volverá el servicio de luz a todos los domicilios. Eh, gracias, Carlos. Bueno, esa es la situación. En torno a las doce y media de la mañana, lo hemos notado todos simultáneamente, ahora lo estamos sabiendo, pues ha habido un apagón generalizado, y no solo en España, también en Portugal. Es por lo que estamos comprobando toda la península ibérica que se ha quedado sin luz, y así seguimos a la una y veinte minutos de la tarde, a hora menos en Canarias. Por cierto, en Canarias sí que tienen luz. ¿eh? O al、sí. menos es lo que nos han comunicado nuestros compañeros、eh, desde la zona. Lo que sabemos hasta ahora es que la incidencia ha sido peninsular, efectivamente. Nos vamos hasta Logroño, donde está l o Álvaro de los Ríos, Álvaro, compañero, ¿cómo se está viviendo allí el apagón? Hola Jorge, ¿qué tal? Pues el sol ahora brilla en, en Logroño, pero el pulso habitual de la ciudad、eh, sí es cierto que se había tenido a eso de las doce y media, de repente por ese gran apagón.、Eh, en las calles, los semáforos apagados están generando un tráfico ahora incierto. En los comercios, los dependientes、eh, salen a la calle, están conversando entre ellos a media voz, asomados a las puertas.、Eh, por esa incertidumbre que, que genera esta situación、eh, y una extraña también solidaridad que empieza a surgir entre vecinos desconocidos que se preguntan si saben algo más, si necesitan ayuda. El murmullo habitual pues, está transformado en una calma inquieta、eh, donde todo el mundo se pregunta cuánto va a durar esto y, sobre todo, Eh, ¿Cómo nos podemos ayudar? Si alguien necesita algo, si es solo aquí en Logroño.、Eh, ¿Qué ha pasado?、Eh, los bares que hasta hace pues, pues 40 minutos eh, vibraban eh, con las conversaciones del café a media mañana, pues ahora están cerrando ya apresuradamente. Y, y, y, y bueno, pues, pues、uh -huh. todos con la misma historia. Pues con la con misma, la misma historia, efectivamente. Gracias, Álvaro. Buenas tardes. Y por cierto, me informan ahora que hablaba de Canarias que en Mallorca sí que hay luz. Es decir, parece que en las islas, tanto、claro. en las Canarias como en las Baleares, Si、hay luz, o al menos lo que me informan en este momento. Por cierto, en Valencia, el, consistorio, el Consorcio de Bomberos de Valencia confirma que se ha movilizado por el momento para nueve rescates en Ascensor, en Ontiniente, en Pobla de Farnás, en Alcácer, en Paterna, en Sagún, Cullera, Gandía, Burjasot y Benaguasil. Es decir, yo creo que también hay que dar un mensaje de tranquilidad.、Eh, afortunadamente, bueno, ha sido de día, al mediodía, es verdad que seguimos sin luz y, bueno, afortunadamente los servicios de emergencia están trabajando, es decir, que demos. momento no estamos recibiendo ninguna Información de incidencia grave. Por lo tanto, yo creo que lo más importante a esta hora también es transmitir ese mensaje de calma, ese mensaje de tranquilidad y que todos los servicios de emergencia, por supuesto, están ahora mismo en la calle, están trabajando para que no se produzca ninguna incidencia. Vamos a seguir en nada, en, en tres minutos, hablando de este apagón, que sin duda es la noticia que nos ocupa, la noticia del día, la noticia que todos estamos notando: apagón generalizado desde las doce y media en España y Portugal. Bustos y Pilar Cisneros. Mediodía Cope. Estar informado. El Barça vuelve a una semifinal de Champions. Vamos ya. Y lo hace en casa, con su gente. ¡Ojo al Barça, Oli! Pero frente a él está el Inter. r Y no es un rival fácil. Este miércoles, desde las ocho y cuarto de la tarde, Barcelona-Inter de Milán. n r e b o t o s k i ¡No! En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Recuerden el programa líder de la Radio Deportiva. Y cuando acabe el partido, empieza el tercer tiempo en el partidazo de Cope con Juanma Castaño. Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.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 Una serie llena de emoción que te vaya. Tirit, i r i t i r Para emocionante, el seguro de coche de línea directa. Y es que, según la consultora Intellience, es uno de los mejor valorados en España. Como lo oyes. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a l i n e a directa.com. Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado. Carglass, cambia.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 La una y v e i n t minutos, a hora menos, en Canarias. La noticia de este lunes, 28 de abril, en este momento, es el apagón. Apagón generalizado en toda España y Portugal, en toda la península. Ibérica era en torno a las doce y media de la mañana, cuando todos、eh, los que、eh, estamos aquí haciendo este programa de radio y tú que nos escuchas desde el otro lado notamos que se iba a luz y lo que solemos hacer en esos casos, averiguar primero si han saltado los plomos de tu casa, de tu trabajo, de tu oficina, y cuando ves que no, pues ya sales a la calle y compruebas que todo a tu alrededor está también sin luz. Hasta que nos damos cuenta de que no solo somos nosotros, sino que es toda España y, como decimos, también Portugal. Todavía no se sabe cuál es el origen, Red Eléctrica lo está investigando, pero sobre todo está trabajando. Para intentar recuperar la energía eléctrica en toda España. Y mientras tanto, pues ofreciéndote estas noticias de última hora, Jorge. Sí, están activados los planes de reposición del suministro eléctrico. Como decías,、eh, Red Eléctrica se está ocupando de ello mientras se analiza las causas de lo que ha pasado, porque no lo sabe nadie a esta hora. Sí sabemos que parece que las islas、eh, se han quedado exentas de este apagón. Enseguida nos vamos a ir a Canarias con nuestro compañero Santi Morollón para que nos lo cuente. Pero parece que de momento solo ha afectado a. España, Portugal、eh, y alguna zona del sur de Francia. Pero vamos a irnos ahora mismo a, a Canarias para constatar、eh, que no estáis、eh, a oscuras allí, ¿verdad, Santi? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Pues efectivamente, aquí total normalidad. Ahora mismo estoy en la calle estoy contemplando cómo los semáforos están funcionando, las luces de los negocios están encendidas y también funcionan con total normalidad, por ejemplo, elementos como los、eh, cajeros. Hay que explicar a los oyentes que esto es así debido a que Canarias tiene un sistema de generación eléctrico aislado, isla por isla, a base de la potencia que desarrollan las centrales térmicas que están instaladas en cada una de las islas, a excepción de Lanzarote y Fuerteventura, que tienen un ciclo compartido. Eso sí, Canarias conocen muy bien lo que es quedarse a oscuras y estos ceros energéticos, porque desde 2009 ha sucedido en un total de siete ocasiones. El último, y uno de los más graves, por cierto, ocurrió en el verano de 2023 en Tenerife. Los grupos electrógenos en este caso son antiguos, tienen ya más de 40 años y se están renovando, por lo que de tanto en cuanto Canarias se lleva un susto con la electricidad. Pero en este caso, las islas son la estación a la regla y aquí, como te comento, Jorge, ahora mismo, total normalidad. Qué suerte, gracias Santi. b r a g o s esas son las afortunadas. Sí, señor, efectivamente. Bueno, y una de las cosas que más preocupan en este tipo de situaciones, sin duda, pues son los hospitales, es el sector sanitario. ¿Qué sabemos a esta hora? Carmen l a v a l l é n Pues buenas tardes. Lo que sabemos, lo que nos cuentan desde el Ministerio de Sanidad, es que a esta hora los hospitales no se están viendo afectados en cuanto a esa electricidad, puesto que、eh, pues tienen sus propios generadores. Entonces, ese corte eléctrico que afecta a la península ibérica pues no está afectando directamente a esos hospitales. y nos dicen que lo lógico es que pues las operaciones, las cirugías previstas tengan que aplazarse, pero de momento pues los hospitales, según nos cuentan, están funcionando. Con、eh, normalidad. Con normalidad.、Uh -huh. eh, suelen estar preparados para esto. Exactamente. ¿verdad? con Carmen, sus generadores y e l t r n i c e n t e e l e d e p e n d i e n t e s también autónomos. s c o m o es l que situación? Por eso es, que es imposible repetir que no cunda el pánico.、Uh -huh. q u Es e verdad que el apagón es un revés serio que hay que intentar、eh, subvenir cuanto antes, pero que se está trabajando en ello y que en todo caso, España no es un país del tercer mundo. Está preparada para este tipo de incidencias. Gracias, gracias Carmen. Gracias, Carmen. A vosotros. Nos vamos a ir ahora a Galicia, donde está nuestro compañero Pablo Pájaro. Pablo, ¿cómo estás? Paula, Paula Pájaro. Paula, Paula. La paja. e s Que p i l e t a s muy malas, e lo he pasado yo. Perdona, Paula. <ríe> Nada, aquí estamos. Aquí estamos, además, en la estación de tren de Santiago. Oscuridad、eh, absoluta, muchos pasajeros, un ir y venir de pasajeros, diría que unas、eh, dos docenas de personas. Reina la tranquilidad. De hecho, bueno, nos acercábamos aquí a determinados grupos y las preguntas las hacían ellos y no a nosotros, ¿no? Nos preguntaban q u e sabíamos que de lo que había ocurrido. Eh, vemos eh, que todavía funciona alguna pantalla aquí en esta estación,、eh, pero claro, los trenes no circulan y en algún momento la pantalla cambia al mensaje de por falta de suministro eléctrico a nivel nacional está suspendida la circulación de trenes. Ha sonado también ese mensaje por megafonía. Y entre los grupos que están aquí pacientemente esperando,、eh, nos hemos encontrado a Mila. Y a Estela、Cristina. y a Cristina, perdón, Cristina, que están, son peregrinas de, de Madrid, que tienen el coche en Vigo y hoy cogían a la una y media de la tarde d el, el tren hasta Vigo y os habéis quedado en tierra de momento, ¿no? De momento, sí. Así que, bueno, pues a ver qué pasa. Estas son las aventuras del camino, una más. Pero bueno. ¿Nos han dado ningún tipo de explicación? n i n g u n o ningún tipo de explicación. Así que estamos aquí esperando tranquilamente a ver qué ocurre. Nos lo dicen de momento con una sonrisa,、eh, porque bueno, tranquilidad de momento. De momento, tranquilamente. A lo mejor entre media hora estamos ya aquí, bueno, pues cogemos, nos volvemos a poner los zapatos y nos vamos andando a v i v o Bueno, pues es lo que queda. Pues es lo que pasa ahora mismo también en esa estación de Galicia. Gracias, Paula. Es la una y media, las doce y media en Canarias. Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Mediodía Cope. Estar informado. Apagón generalizado de luz en casi toda España y Portugal. En torno a las doce y media de la mañana se producía por sorpresa. A esta hora hay muchas icónicas sobre lo que ha ocurrido. Pero podemos decir casi con total seguridad que ha afectado a toda la península ibérica, porque en Canarias y parece que tampoco en las Baleares se ha interrumpido. El suministro eléctrico. Red Eléctrica Española solo ha informado de que ha activado los planes de reposición en colaboración con las empresas del sector y que se están analizando las causas y se están dedicando todos los recursos para solventarlo.、Eh, bueno, te recuerdo que ahora mismo justo llevamos una hora ya de, de apagón、eh, en toda la península ibérica. Adif ha anunciado que el tráfico ferroviario se ha suspendido o que los metros de Madrid y Barcelona tampoco funcionan. Muchos semáforos se han ido a negro, están a oscuras. Son numerosos los testimonios que nos e Están llegando, por ejemplo, desde un tren. Y yo pensaba que, que, si, que estábamos parados porque estaban, teníamos que esperar a que salieran otros trenes de la estación o algo así. Y, y a lo mejor no había vías suficientes. Mira, justo nos acaban de confirmar que hay falta de tensión en todas las vías de tren de toda España. Acaban de confirmar que vamos a estar aquí un rato parados. ¿O esto nos cuenta desde una cafetería en Asturias? Bueno, pues de momento no podemos ticar, no podemos、eh, servir cafés, no podemos hacer comida. pues Nos impide desarrollar casi toda nuestra actividad o toda. En todo, café, es un restaurante y no se pueden hacer comidas. Todo el producto de frío, tartas, bomboneras, productos de pastelería, pues bueno, al final、pues、intentando mantenerlos y que aguarden el frío, no abrir las neveras. Las cosas en el congelador aguantan unas horas. Si es un tema de una hora, dos horas, tres horas, no va a pasar absolutamente nada con la comida en el congelador. Este apagón, como te puedes imaginar, está causando numerosísimos problemas en toda España. Hay muchas personas atrapadas en estos momentos en los ascensores. El Consercio de Bomberos de Valencia, por ejemplo, confirma. Que ya se han movilizado para rescatarlas. Y nos están llegando pues, testimonios de toda España, por ejemplo, estos desde Sevilla. Realmente no podemos trabajar porque todo está informatizado. No, yo tengo una exposición de pintura y se ha ido a la luz y creía que era algo de aquí de la institución, pero por lo visto pensé luego que era la calle y al final me estoy enterando que a nivel nacional. Ni tan siquiera una ficha, ni poder graduar, ni poder ir al gabinete de audio para hacer una simple audiometría. Bueno, no sabemos, como digo, a esta hora todavía lo que ha ocurrido, qué ha motivado este apagón. Sí sabemos que en Francia sí hay luz, o lo que es lo mismo. Lo ocurrido se circunscribe a la península ibérica. Nos vamos hasta París, Asunción Serena. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues así es. Además, los medios en general no están dando noticia todavía de este apagón masivo gigante que, que está sufriendo España y Portugal. Solamente el diario e l i n d e p e n d a n t que es un diario de la región de, la del, sur, del suroeste, Del sureste, perdón, se hace eco de este gigantesco fallo eléctrico.、Eh, dicen, Añaden simplemente que la ciudad de Perpiñán está también afectada, pero sin especificar en qué medida. Recordar que Perpiñán es una ciudad que está situada justo en el borde de la frontera junto a España. Y lo que digo, los medios de comunicación de momento no se hacen eco. Además del Independent, solamente el sudoeste el, han comenzado a hacerse eco de la noticia, pero todo circunscrito a España, igual que la televisión BFMTV. Gracias, Asun. Por cierto,、eh, los aviones aterrizan y despegan sin problema, pero se prevén retrasos importantes, Jorge, porque, claro, los Finger, por ejemplo, no funcionan. Así que el aeropuerto está ahora mismo a medio gas, al menos en el caso del aeropuerto de Madrid-Barajas.、Eh, está a q u í m a d o en Vizcaíno. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué noticias tenemos de lo que está pasando en Madrid? Bueno, pues mira, yo me he dado una vuelta por la puerta de Alcalá, me he ido hacia el Retiro, he bajado por el paseo de Recoletos hasta, hasta Cibeles. La verdad es que en las calles hay bastante tranquilidad. Sí, es cierto que hay. Mucha gente, mucha gente sobre todo preguntando qué es lo que había pasado. A, a muchos trabajadores les hemos pillado en la calle mirando y consultando los teléfonos móviles. Mira, y este es uno de los testimonios que, que he podido recoger. De repente se dio la luz de todo el edificio, hemos perdido ¿no? el internet, de los ordenadores y de todo. Y bueno, Julia, que es la office manager de, del despacho, pues ha bajado. Y le han dicho que, que no había luz y que esperásemos a ver qué estaban solucionando. Y luego pues hemos ido todos perdiendo también los datos del móvil porque hay algunas personas que tienen y, y otras que no. Al menos yo no tengo ni WhatsApp ni, ni nada. Y luego nos hemos ido enterando que al parecer está en España y Portugal. Y... Ahora mismo en Madrid no hay semáforos.、Eh, la Policía Municipal, lógicamente, está desplegada prácticamente por todo Madrid. Hay una reunión urgente en el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias. Hablabais antes de los rescates en los ascensores. Los bomberos están priorizando pre precisamente ese trabajo. Y Samuri Protección Civil están también todas las bases preparadas para que hubiera cualquier emergencia. Pero, en principio, de momento no las hay. Una pregunta, mami, porque te has dado una vuelta por ahí. ¿Has visto、sí. circular autobuses? Porque nos informan de que la MT sigue prestando、sí. el servicio a autobús. Lo que、no Es, ¿Cómo es posible sin semáforos? Bueno,、eh, bueno, porque hay muchos agentes de movilidad y hay muchos agentes de la Policía Municipal controlando absolutamente todas las calles. Por ejemplo, aquí en el centro, que es un sitio donde se acumula mucho tráfico y mucho volumen de personas, ahí、eh, yo he podido contar en la puerta de Alcalá, si no me equivoco, cinco agentes de movilidad controlando el tráfico en todas las calles. Es cierto que los autobuses de la MT funcionan y además es que mucha gente que estaba en el metro y que ha podido salir porque los están desalojando a todos los usuarios de metro, se ha dirigido a las paradas de los autobuses, con lo cual en r e c o r r i d Coletos en Cibeles, en Alcalá. Las paradas estaban hasta arriba de gente、claro. y todo el mundo preguntando si se podía acoger. ¿Cómo se esté pagando o no? Me imagino que eso no habrá problemas, pero funcionan los autobuses en sus recorridos que sepamos de momento habituales y normales. Gracias, bueno, pues、mami. gracias. Sí,、Abas、desde luego, esta situación anómala que estamos viviendo desde las doce y media de la mañana con este apagón generalizado en España y Portugal, toda la península y pendientes de cuándo se pueda empezar a recuperar algo de energía. Por cierto, Nosotros vamos a continuar con este mediodía cope en emisión en cadena, este programa especial debido a estas circunstancias también extraordinarias, a este apagón. Antes nos preocupábamos especialmente de, de, bueno, de, de, de los hospitales, ¿no? del sector sanitario, Jorge. Y te, si te parece, vamos a recabar un poco más de información porque tenemos a Hugo, que es fisioterapeuta en un hospital de Madrid. Hola, Hugo, buenas tardes. Hola, muy buenas.、Eh, ¿qué, ¿Cuál es la situación ahora mismo en el hospital en el que tú trabajas? Pues nada, mira, yo estaba llegando de un paciente privado que justo h n trabajado r a l a POS y ya me he encontrado con todo el percal. Un paciente que conocía diciéndome que no habían podido hacer una radiografía porque se había caído la luz, que yo no me había enterado y ya me han dicho que ha sido a nivel de España y al parecer eso, pues a nivel más europeo. Yo, o lo primero que he pensado ha sido la gente de la UCI, la gente de planta, pero al parecer me han dicho que hay generadores. De, pues、eso, de luz, de electricidad para, para este tipo de casos, y bueno, pero esto, e s t á o s curas todo, el hospital, luces de emergencia y pues casi d e s é p t i c o ¿En qué hospital, perdona Hugo, si nos lo puede ceder? Sí.、Eh... Sí, Hospital La Luz, en Guzmán, el Bueno. Perfecto. Bueno, al menos los grupos electrogenos funcionan para lo básico, es decir, UCIs, quirófanos,、eh, para eso están preparados los hospitales, ¿no, Hugo? Eso es, eso es. Yo、vale. es lo primero que he preguntado y lo que me han dicho, que, que sí, que hay generadores para este tipo de situaciones.、Eh, gracias por la información. Ánimo, Hugo. Bueno, y estamos contando noticias y también queremos、sí. recordar otra de las noticias importantes del día, Jorge. Sí, porque mientras seguimos muy de cerca todo lo que está ocurriendo en España por este apagón masivo. La noticia también se encuentra en el Vaticano, porque allí el Colegio Cardenalicio ha anunciado ya oficialmente que el cónclave para elegir al próximo Papa empezará el próximo miércoles 7 de mayo, no de esta semana, sino de la siguiente. Pues pendientes de lo que está sucediendo con el apagón, un apagón que empezaba, llevamos más de una hora ya, ¿eh? empezaba en torno a las doce y media de la mañana. Hora menos en Canarias. Canarias no está afectado. Canarias tiene luz. Baleares tiene luz. Es la península ibérica. Y como digo, llevamos ya mucho más de una hora. Son la una y treinta y ocho minutos. Como digo, en este momento hora y media en Canarias. ¿Qué sabemos? Sobre las causas no sabemos nada. Estamos pendientes de que haya una comunicación de red eléctrica. Aunque ahora mismo lo que más nos importa no son tanto las causas, sino cuándo se va a recuperar la energía eléctrica. Puesto que, como digo, llevamos ya. Una hora y media ya de apagón, más de una hora y media ya de apagón, n o lo que, cual está afectando principalmente al transporte, sobre todo al transporte ferroviario. Tenemos noticias de que se han desalojado los metros de Madrid y Barcelona. No ha habido incidencias que sepamos de momento. Está el peligro de las personas que están atrapadas en ascensores, pero afortunadamente ya los bomberos están trabajando en ello. Y de los hospitales, lo acabamos de comentar, n o están cubiertos con sus grupos electrónicos para lo más esencial. Así que en ese sentido volvemos a pedir calma. Jorge. Y en Herrera nos escucha Carlos Herrera. Carlos, ¿estás allí? Estoy, estoy.、Eh, ¿Cómo lo has vivido eh, allí? Eh, bueno, en un momento determinado se ha ido la luz y hemos dicho lo que decimos todos los sevillanos <risa> clásicos cuando pasa esto. Dice: Esto será de Sevillana,、eh, que era la compañía eléctrica antigua cuando veías que no era un fallo tuyo. Habría s abierto el cajín de los fusibles y estaban todos en su sitio.、Eh, efectivamente, luego. Eh, alguien entra y dice: Oye, en León también se ha ido, en Galicia también se ha ido. Eh, eh, al final es toda España. Vamos a ver,、eh, aquí nos encontramos ante algo、eh, ciertamente muy grave, porque hay criaturas que esto les ha cogido en ascensores. Que, bueno, hay gente que aguanta, pero hay gente que no aguanta. El que va en un tren y está en la mitad de la nada o en la mitad de la vía, pues ahí se va a quedar. Eh, esperando. Las, hay, hay lugares que tienen electrogeneradores y, por lo tanto, bueno, la actividad puede seguir mientras haya combustible.、Eh, llega un momento que todo se agota. Las calles de Sevilla están llenas de gente. Los semáforos, bueno, el atasco en el Paseo de Colón、claro. era memorable. Y la gente está, toda la gente que estaba en los bares, en las oficinas, en las casas, ha salido a la calle.、Todo、ahora bueno, parece un miércoles santo,、eh, ahora mismo en la carrera oficial. Carlos, ¿tú, quiero... ¿tú recuerdas haber informado de algún apagón de estas características no, en toda la península? No, yo recuerdo los literarios: ¿eh? el apagón de Nueva York,、eh, tal y que cual, y, y esas cosas que pasaban hace 50 años、claro. o 60 años. No esto. Vamos a ver, que se vaya la luz e l suministro e ¿eh? l é c t r i c o en toda España, Portugal y algunos más lugares de Europa, parece. Parecería que el sur de Francia, Andorra, desde luego, no es porque el botón s a c a r i n o le haya dado al botón equivocado. q u i Esto r decir e es un sabotaje.、Eh, no, no, o sea, un error tan majestático, tan brutal,、eh, no, no puede responder a un cable que sea roto. Desde luego es la principal hipótesis que, maneja, que se maneja. Lo que pasa es que esta red eléctrica está investigando las causas y de momento no quiere decantarse por ninguna posibilidad. Pero a sí, todo lógico, el mundo、lógico. se nos pasa por la cabeza、es、la lógico, posibilidad del sabotaje.、Claro. Es lógico que、eh, efectivamente la gente sea prudente y sobre todo los portavoces de, de, de, de algo tan sensible como red eléctrica, que estarán trabajando con de nuevo、eh, para que el suministro vuelva y seguramente volverá y no tardará.、Eh. Cuando se ponen a, a trabajar,、eh, encuentran soluciones y a lo mejor por、uh -huh. sectores y por lugares、claro. empezará volviendo la luz.、Eh, aguántanos un poquito, Carlos, porque está Ángel Correas. Creo que Red Eléctrica ha vuelto a enviar un comunicado que dice. Sí, hace justo una hora enviaba el primer comunicado hablando de un plan de reposición de urgencia de la energía. Ahora acaba de publicar un tuit en su cuenta oficial y dice textualmente: empezamos a recuperar tensión por el norte y sur peninsular, clave para atender progresivamente el suministro de la electricidad. d i c e Además, es un proceso que conlleva la energización paulatina de la red de transporte a medida que los grupos de generación se vayan acoplando. Continuamos trabajando para reponer todo el suministro.、Ajá. Este es el mensaje que envía ahora mismo Red Eléctrica Española, a l organismo, la empresa responsable de dar la distribución de energía. Y también nos comentaban,、eh, bueno, pues、eh, vamos a decir fuentes fiables, que el problema puede estar en algún punto de la región francesa de p e r p i g n a n Ahí es donde se puede haber producido el origen de t o d o esta pausa. Vaya. Eh, Carlos, entiendo que si esto que dice red eléctrica es así, pues en Sevilla seréis algo mejor de los primeros a recuperar energía eléctrica. Avísanos.、Pues sí, ¿eh? yo, yo te lo digo enseguida. A mí lo que me preocupa es que las neveras de los bares se están calentando.、Claro. Yo, claro, oye, claro, oye claro. no hablando de eso. ¿Y lo, el tendido por, de la, de la este, feria qué? Claro, eso todavía no, es no está, no está eso, en funcionamiento. Pero tú tendrás、eh, radios analógicas en casa de pilas. Tengo no, radios de pilas analógicas y los que van a. Yo ahora estaba escuchando, yo se estaba escuchando a través de la, del streaming en el, en el teléfono y estaba en casa y me he venido aquí a, a la radio a ver qué. Bueno, por aquello de que, que, que se puede hacer. No, claro. Y aquí estamos, bueno, menos mal que esto da a la calle y, y ahora hay luz. Pero efectivamente lo, lo más probable es que paulatinamente vuelva. Esto no es darle un interruptor y que de repente aparezca la luz de toda España. Esto irá volviendo. Poco a poco no hay que tener、eh, miedo, no hay que crear ansias, no, no pasa nada. Si ha sido un cable que se ha roto, mucho mejor. Si ha sido, pues de repente, el de Perpiñán que desenchufable, e n c h u f ó u n gordo del Neverón, pues, eh, pues eh, está muy bien. Todo es posible. Todo、eh? es posible. Todo es posible. Si no, habría que preocuparse. Ahora hay que, hay que preocuparse por muchas personas que. Pierden los nervios si están en situaciones comprometidas. ¿Eh? Yo he p e n s a d o antes, digo, bueno, ¿y los que están volando en un avión cómo aterrizan? Claro, pues yo me imagino que tendrán、eh, generadores los aeropuertos. Sí, sí. De, de la la aeropuerto. información de los aeropuertos, por lo menos del de Madrid, es que los aviones están aterrizando y despegando con normalidad, pero con retraso, porque, por ejemplo, Carlos, lo que no funciona son los fingers. Entonces, claro, bueno, claro, todo claro, eso claro, ya claro, genera claro. un problema. No,、añadido. lo cual eso quiere decir que no despegan aviones tampoco. ¿Quién pone un avión en el aire en estas condiciones? Con lo cual, Eso va a provocar una serie de incomodidades a, a cientos de miles, a millones de personas,、eh, que, que nos hace ver, nos hace ver、eh, lo dependientes que somos. Lo dependientes que somos lo de frágiles, la energía. Y lo, lo frágiles. s decir,、sí, se va una hora la energía y se paraliza un país. Totalmente.、Claro. Fíjate, dice Inma desde Oviedo que la gente en el mercado está comprando oscuras con la linterna del móvil y, claro, están asustados. <risa> es una porque... escena del siglo XIX. Exactamente.、Claro. Y mientras te dure la batería del móvil, que ese es el tema. Yo lo primero que he pensado esta mañana, porque además no me dura nada a mí la batería del móvil, no sea sé vosotros,、eh, que no me he traído la, la supletoria, la batería mí, supletoria. Claro, yo tampoco lo he cogido. Me ha salido de. Prisa, Exacto. Y la, pero bueno, vivo cerca.、Eh, y el, en fin, vamos, que hay muchas cosas. Cosas por las que preocuparse, pero también otras por las que no. Sí.、Eh, el, el, el, afortunadamente es de día.、Eh, ya empiezan los, los rumores conspiratorios, comienzan a circular y ya empiezan a decir algunos que en redes sociales ya sí, se había、sí. advertido del gran apagón del 28.、Vaya. Sí, ya hay algunos g ritos milenaristas en las calles, sí.、Ya. Pero bueno, oye, si se、si、vuelve la luz, Carlos. Eso, sí, a v í s a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a v e a ver, a ver, a v o r a v a ver, a v r a v e r a Con Jorge Morales, que es experto energético, para que nos explique la medida de lo posible cuáles pueden ser las causas de este apagón sin precedentes. Jorge, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, Jorge, porque ya empieza la, la rubrología, se dispara, claro. Pero yo me decía Herrera ahora que no, él no recuerda un apagón en toda la península, ya va para más de una hora, de estas características. ¿Qué puede causar semejante apagón? ¿Jorge? Han apagado a Jorge también.、Me、espera, vamos a intentar recuperarlo. Es Jorge Morales de Labra, como decimos, es experto energético. Y bueno, pues obviamente es、claro. interesante, creo que ya a esta hora,、eh, que nos dé su, su opinión, n o su,、bueno, su análisis n o o s b r e lo que está ocurriendo. Él, fíjate que la DGT ya está diciendo, la Dirección General de Tráfico, está pidiendo por favor a los ciudadanos que eviten circular. En la medida de lo posible, que se evite sacar el coche. Porque la falta de suministro eléctrico, naturalmente,、eh, impide el funcionamiento normal de los semáforos o de los lógico, paneles de señalización. No,、eh, así que, en la medida de posible, precaución en la carretera y nos quedamos en, en casita o en la calle. También te digo una cosa: hay mucha gente que no puede sacar el coche del garaje donde lo ha metido. Claro, o sea, que claro, directamente claro. no puede salir, está ahí atrapado. c、no、r Creo que podemos ya recuperar a Jorge Morales del Abra, experto energético. Hola, Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. No sé cuánto. ¿eh? ¿Por q u e el teléfono.、Sí. s es, es una zona en Pozola del Arco donde, en, donde no hay suministro por lo tanto, dependemos de los repetidores y ¿eh? de las baterías de, los de repetidores. e e momento se te escucha bien, Jorge.、Sí. Te, te sí, preguntaba por las la posibles、fe. causas de semejante apagón. Bueno, mira, esto todavía es muy pronto ¿eh? y hacer cualquier hipótesis ahora es absurdo, completamente absurdo. Sí que os puedo decir una cosa. El sistema eléctrico español, efectivamente, desde hace decenas de años, no recuerdo el, el, el último apagón. ¿eh? Yo, yo acabo de cumplir 49 años. Desde luego, en los últimos 49 años, no se sé produjo.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 ¿Vale? Si una de las partes deja de girar a la velocidad que corresponde, el resto del sistema la apoya para que siga girando a esa velocidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, durante los primeros momentos, sobre todo en la zona de Cataluña, Cataluña y País Vasco, que es donde están las dos interconexiones, pueden tener apoyo del norte de Europa. ¿Vale? En el momento en que Europa. A disparar de Europa y por tanto a afectar al resto, lo que hacen es que cortan la interconexión. Es, dejar, es decir, nos dejan con el problema solos. Esto es lo que ha pasado seguro ya. Después de más de una hora, ha pasado seguro. Ya estamos desconectados del norte de Europa. El, digamos,、por、para tanto, no repercutir nuestro daño、eh, de Pirineos para arriba. Exacto. Exactamente. Para no disparar el problema de Pirineos hacia el norte. Para hacer un cortafuegos, ¿vale? sí. Oye, Jorge, y un, una vez que ya ha sucedido. Entonces, ahora, el, el problema clave, ahora ¿Sí? mismo, Red Eléctrica, lo que tiene que hacer. Es restablecer la interconexión con Europa lo h antes posible. Su objetivo en este momento es restablecer interconexión con Europa. ¿Vale? Porque en el momento en que tenga apoyo de Europa, eh, eh, pues, es mucho más fácil prestar servicio al resto de las zonas. ¿Vale? Esta es la situación en este momento. ¿Y esto cuánto puede tardar? Bueno, pues a ver, en, en Red Elétrica c se hacen todos los años. Red Elétrica c es el operador del sistema, el que gestiona, digamos, el, el, todas las grandes autopistas del país, ¿no?、Pues O sea, si no, es a privada cotizada en bolsa, pero con control del gobierno, ¿eh? de la SETI, de la Sociedad Española de Participaciones Industriales. Entonces, lo que, lo que hacen todos los años es un protocolo de ensayo de cómo, se, cómo hay que reiniciar precisamente el sistema ante un apagón. ¿vale? Yo estuve hace años ahí, y el, el protocolo siempre es el mismo. Cuando hay un apagón nacional, se arrancan siempre las centrales hidroeléctricas, las centrales hidráulicas, algunas centrales hidráulicas que son autónomas completamente. ¿Vale? Eh, es decir, que solamente con el agua que tiene n embalsada son capaces de empezar a producir electricidad. ¿vale? Estas centrales, cuando se arrancan, lo que se hace es que previamente a su arranque hay que desconectar todas las cargas que hay en la zona. Lo digo, por ejemplo, hay una de ellas muy importante que está muy cerca de Córdoba. ¿vale? Eh, lo, que, lo que debería hacer la gente es detectar lo que, que es... tenga n para facilitar. La, la... Perdona, has dicho desconectar todos los aparatos eléctricos que、sí. tengan. p a r a f a c i l i t a r Para facilitar, para facilitar para el, el arranque、marcha. de esas centrales. ¿vale? ¿Por qué? Porque, a ver, en esto de la electricidad es,、eh, es, es, lo, es lo, que, lo que más complica al sector, que es que en todo momento la producción tiene que igualar al consumo. ¿Vale? Instantáneamente. Porque si no es cuando se produce un apagón. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Ahora hay que empezar de cero. Si nosotros empezamos produciendo 100, ¿vale? Red eléctrica. Sí, se entiende fácil lo que quieres decir, Jorge, que la gente, si tira menos de la corriente, le costará menos resetearse al sistema. O sea, que la gente intente ayudar al sistema a resetearse no dejando encendidos todos sus aparatos de consumo eléctrico. Esto yo creo que es lo que quería decir mi tocayo. Y ahora nos vamos a ir. Bueno, antes una noticia: Pedro Sánchez acaba de organizar un gabinete de crisis en red eléctrica al que acude el propio Sánchez, con María Jesús Montero, con la ministra Agesen y con Oscar Puente. Y nos vamos a ir hasta Madrid. Bueno, está nuestra compañera Mamén. Vizcaíno. ¿Estás por ahí, m a m e n Estoy por aquí, Jorge, Pilar. ¿Dónde estás? ¿Qué estás viendo? Sí. Est Pues mira, estoy exactamente en la boca de Metro de Banco de España.、Eh, varias personas han intentado acceder porque han puesto una cinta para evitar que la gente entre porque el servicio está suspendido totalmente. Pero no lo han puesto justo aquí en la calle, sino que lo han puesto dentro de las escaleras. Entonces, hay mucha gente que baja, se da cuenta de que está cerrado, sale un poco sorprendida, preguntando a los medios de comunicación. Cuando nos ven con un micrófono, nos preguntan qué es lo que está pasando. Entonces, hay que decirles que la red de Metro ahora mismo no funciona por el apagón. Y bueno, buscan vías alternativas. Las paradas. De los autobuses aquí en Cibel están e s a rebosar, llenísimas de gente. También lo he podido comprobar en la parada de la, de la línea del aeropuerto que va, que va hacia Barajas. Y ahora mismo en el Palacio de Cibeles,、eh, pues hay mucha gente preguntando, mucha gente interesándose, sobre todo por cuánto va a durar esto. Ya no tanto qué es lo que ha pasado, que aunque la gente no lo sepa con detalle, pero sí sabe que ha habido un apagón y que hay que determinados servicios que no funcionan, pero sobre todo cuánto tiempo van a estar así. Según nos informan desde el ayuntamiento, está. Activado completamente el plan de emergencias municipal de, de la ciudad de Madrid y hay ahora mismo una reunión urgente del, del CISEM, que es el centro coordinador de, de todas estas situaciones, a la, que, una reunión a la que asiste, por supuesto, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Pues gracias, mame. En última hora, desde las calles de Madrid, esto es lo que está pasando cuando llevamos casi hora y media de apagón. ¿eh? Ojo, desde que a eso de en torno a las d 12 y media de la mañana se fuera la luz y luego comprobábamos que era un. Apagón masivo en España y Portugal. Y Jorge Morales, nuestro experto energético al que acabamos de consultar, ha explicado una hipótesis. Bueno, una cosa que no es una hipótesis, es una certeza. Que para que se produzca algo como lo que estamos contando en el día de hoy, que no tiene precedentes históricos, es decir, un apagón generalizado del suministro eléctrico en toda la península ibérica, de Perpiñán para abajo, tiene que haber habido un fallo múltiple. No puede ser un solo, una, un solo error. Tiene que haber habido muchos fallos a la vez que han producido este apagón. Y lo segundo que contaba nuestro experto es que España ahora mismo está haciendo como de cortafuegos, porque, porque si, como todas las redes europeas están conectadas, Portugal y España a través, de, a través de Francia con el resto de Europa, estaríamos repercutiendo nuestro daño en el resto de la red eléctrica europea de no ser por el, por el, el, el cortafuegos al que red eléctrica está sometiendo nuestro país. Aunque también acaba de informar en un, inf un tuit reciente que empezará por el norte Y por el sur de la península a reponer el suministro eléctrico. Ojalá sea así y pronto podamos dar. Esa noticia, Pilar. Estamos pendientes también de lo que es el transporte, obviamente de los trenes, se han parado todos. Hemos comentado que se han desalojado las principales estaciones del país: Santa Justa, en Sevilla, Atocha, en Madrid. Y también de los aviones que nos informaban desde el aeropuerto, desde AENA, que más o menos circulaban, o sea, podían despegar y aterrizar con cierta normalidad, pero con retrasos y con problemas, porque hay cosas que no funcionan en el aeropuerto, como por ejemplo son los fingers, ¿no? para pasajeros que los pasajeros p u e d a n acceder al avión. Lo cierto es que los pilotos de los aviones con destino a Madrid, antes de despegar, se están poniendo en contacto con el aeropuerto de Madrid Barajas para ver si pueden llevar a cabo el aterrizaje o no. Dependiendo, me imagino, de la situación y de cómo pueden estar organizándolo todo, pues les darán la orden de que sí, de que no hay problema, de que pueden aterrizar. O a lo mejor, si no, te tienen que desviar a otro sitio o directamente ese avión no despega con destino a Madrid. Hay un oriente de crisis que acaba de montar el presidente del Gobierno. Con sus dos vicepresidentas, a Gessen, María Jesús Montero, y el ministro del ramo, Óscar Puente. En cualquier caso, la DGT recomienda lo que es obvio en estos momentos: que no saquemos el coche si、obvio. no es absolutamente imprescindible, o mejor, que no lo saquemos, porque los semáforos no funcionan y los paneles informativos de las autovías tampoco. Por tanto, no se sale de casa. Mantengamos la precaución e intentemos conservar la calma. Sobre todo, conservar la calma es muy importante porque, además, es, es verdad que a lo largo de, de esta hora y media, ya prácticamente, pues hemos ido perdiendo eh, eh, la cobertura en los teléfonos móviles. Así como al principio yo decía que he podido perfectamente hablar con mi casa, con mi madre, que es lo que muchos habréis intentado. Oye, mamá, ahí, ahí hay luz. Ahí Ahora mismo no tengo cobertura ninguna ya en el teléfono móvil, tú tampoco, por lo que estoy viendo, Jorge. Solamente estamos conectados, eso sí, a la Wi-Fi y por lo tanto las comunicaciones complicadas. Bueno, pues lo más importante es no ponernos nerviosos. Y vamos a ir contando porque a partir de ahora、eh, se irán reponiendo los puntos de luz en diferentes lugares del, del mapa. Nos cuentan que en Talavera, por ejemplo, parece que ya se registra luz. Claro, hay algunos lugares que tienen, como nos explicaba precisamente el experto, acceso a fuentes de alternativas de energía. De allí donde haya eh, eh, presas o donde haya、eh, maneras de generarla,、eh, o por supuesto los grupos electrógenos de los hospitales、sí. o el generador de esta radio. Gracias al cual, estamos, estamos, gracias al cual estamos emitiendo. p r a c i a s al cual estamos e i t i e n d o p e d e n m a t i r u n e f o m a Aquellas personas que a lo mejor hayan puesto placas en sus casas, pues mira, a lo mejor ahora mismo tienen la nevera en condiciones. Ángel Correa, ¿algo s más que añadir? No, simplemente recalcar que en o m b r a b a s e de Talavera hay algunos puntos de Bilbao, de Vizcaya, que ya también están empezando a recuperar、bien. la normalidad eléctrica. Un poco, bueno, pues cumpliendo con ese vaticinio que anunciaba Red Eléctrica, que se empezaba a recuperar la tensión por el norte y sur peninsular. Bueno, pues faltan tres. Minutos para que sean las dos, la una en Canarias. Enseguida recopilamos toda la información y te contamos la última hora de este apagón masivo en España y Portugal.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 Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agarra la tu, que ganga que precio me reto un montón, agarra l o agarra l o Más de 8000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. 15 días para dudar, 1000 i l ó t o s para dudar, agarra l o o c a s i ó l u En Iberdrola, la importancia del accionista no se dice, se demuestra con hechos.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 ¿Dónde se ha metido? Se habrá ido al amanecer. ¿Quién diablos es ese hombre? s e r a p h i n Falls. Enemistados por una masacre. ¡Quemad los establos! ¡Dejad la casa! Que jamás olvidarán. ¿Qué es lo que quiere? Pierce Brosnan. Si sigue persiguiéndome, encontrará más que tormento. Liam Neeson. Enfrentados. El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13. Son las dos, la una en Canarias. Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.